El nacionalsocialismo se enfrenta al reto de demostrar también su poder revolucionario y reformador en el campo del suministro de energía, en todo el territorio alemán. Queremos hacer frente a este reto tan decisivo al igual que lo hemos con hecho cualquier otro problema en el pasado. Walter Schieber, Energía eólita en 1941. Después de la crisis de la era soviética, la central nuclear de Chernobyl en 1986 y las consecuencias radiactivas posteriores que afectaron gran parte de Europa y más allá, mucha gente alrededor del mundo empezó a sentirse preocupada por los medios utilizados para generar energía. Mientras que las ideas para el uso de fuentes alternativas de energía, agua, luz solar y el viento, circularon entre el movimiento verde durante décadas, los poderes que se encontraban en la política y la industria seguían dependiendo de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbono del átomo para satisfacer la creciente demanda de energía de nuestras sociedades urbanas, completamente industrializadas. Solo después de que el mundo empezó a presenciar guerras agotadoras que se lucharon por recursos como el petróleo y el gas, y los efectos devastadores que genera la contaminación del aire al quemarse combustibles fósiles, las fuentes alternativas de energía fueron tomadas en consideración en serio. Cuando un gran terremoto golpeó Fukushima en Japón, en 2011 y destruyó la planta de energía nuclear en esta ciudad, el gobierno alemán decidió abandonar la energía nuclear por completo, y utilizar las turbinas de viento, entre otros sistemas, como compensación. Si se conduce por una autopista alemana hoy en día, se podrán ver los muchos parques eólicos dispersos por toda Alemania en un intento de generar energía limpia y también ser más independiente de las importaciones de petróleo y gas, teniendo en cuenta que los recursos mundiales de combustible fósiles son todo, menos infinitos. Sin embargo, muy pocos saben que la idea de construir parques eólicos en Alemania no es en absoluto una novedad. De hecho, esta idea se originó en el Tercer Reich y fue presentada, entre otros, por Walter Schieber en su manifiesto Energiekelle Windkraft Energía Eólica, en 1941. Schieber fue un químico alemán que ocupó varios puestos durante el Tercer Reich. Sirvió como diputado de Albert Speer, en su posición como ministro de armamento, responsable de la producción en tiempo de guerra de la industria alemana. Schieber era, al igual que muchos otros alemanes influyentes de la época, un hombre perspicaz que se dio cuenta de que el Reich alemán seguía siendo vulnerable a sus muchos enemigos mientras dependiera, e importara, el petróleo y el carbón para generar energía. Pensó las formas de buscar nuevas aplicaciones usando los recursos que estaban disponibles para Alemania como el agua, la luz solar y el viento. Mientras tanto, la guerra ha mostrado la enorme importancia del carbón y el petróleo en casi todas las mentes de forma muy drástica. No era excepcional que la estrategia de guerra tuviera que diseñarse de acuerdo con la disponibilidad de carbón y petróleo. Eso demuestra por sí mismo la necesidad de que cada economista y político, preocupado por el futuro, busque fuentes alternativas de energía que no sólo puedan utilizarse en la guerra, sino también para la productividad en tiempos de paz. Además, Schieber expresó un sentimiento que hizo eco en nuestra sociedad sólo muchas décadas más tarde. La preocupación por los muchos problemas ecológicos graves, causados por la rápida utilización de combustibles fusiles. El nacionalsocialismo era una ideología y un movimiento que cuidaba profundamente la ecología. En ese sentido, el Tercer Reich fue la primera nación verde. Lo más probable, es que la gente de tiempos futuros quedarán horrorizados por la pérdida de los combustibles fósiles, y sacudirán la cabeza con disgusto sobre los tiempos de antaño, cuando los comerciantes irresponsables talaron bosques enteros de las montañas y el campo sin pensar que las generaciones posteriores deberán soportar las consecuencias terribles de sus decisiones. Para Schieber, era imperativo que Alemania buscara activamente y encontrara nuevas formas de generación de energía que no tuvieran ningún efecto adverso en el medio ambiente. En Alemania y en otras partes, el agua ya se usaba para impulsar generadores de energía a gran escala. Sin embargo, la cantidad de ríos que podían ser usados al efecto era limitada. Así Schieber abogó por el uso de la energía eólica, porque las condiciones para la construcción de parques eólicos se puede encontrar en cualquier lugar. En un primer paso, contempló la construcción de aerogeneradores en las fincas alejadas y los puestos avanzados en Alemania que aún no estaban conectados a la Red Nacional de Energía. En 1941, el ejército alemán seguía avanzando hacia el este, conquistando vastas extensiones de suelo fértil destinado a proporcionar espacio de vida para colonos y agricultores alemanes en el futuro. Schieber se dio cuenta de la urgente necesidad de que tales colonias fueran independientes en un ambiente hostil y propuso que los futuros asentamientos alemanes en el este prosperaran bajo un diseño con la energía eólica. A la larga esperaba que todo el Reich alemán fuera independiente de los combustibles fósiles por una empresa conjunta de energía eólica, así como de agua. Tal vez en una etapa posterior será posible cambiar todo nuestro suministro de energía a las siempre renovables fuentes de energía de agua y viento. Las represas de nuestras centrales hidroeléctricas constituirían una excelente instalación de almacenamiento para compensar la menor producción de nuestros parques eólicos en tiempos de calma. Habría un intercambio de energía eléctrica entre nuestras plantas hidroeléctricas mejorables en la Gran Alemania y los parques eólicos en las condiciones favorables de Alemania del Norte, por medio de nuestras líneas eléctricas de alto voltaje. Walter Schieber no era un excéntrico complaciente sumergido en sueños imposibles, en su libro, presentó muchos cálculos para construir parques eólicos rentables, y discutió los varios diseños para los aerogeneradores y determinar cuáles servirían al propósito deseado en el mejor de los casos. Los círculos poderosos e influyentes del Tercer Reich estaban interesados en maneras de hacer de Alemania una nación independiente, fuerte y resiliente que pudiera confiar en sus propios poderes y recursos y llegara a ser verdaderamente autárquica. Por otra parte, la ecología era una preocupación principal del nacionalsocialismo y Adolf Hitler contempló formas de hacer que una nación entera, si no, la humanidad en su conjunto, viviera de acuerdo con el frágil ecosistema de la Tierra. Por lo tanto, es seguro decir que, si la guerra hubiera tomado un rumbo diferente con un resultado diferente, los planes propuestos por Walter Schieber podrían muy bien haber sido adoptados por la dirección alemana y puestos en uso en consecuencia en lugar de hacer que los soviéticos construyan la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, que explotó hace casi 30 años como un sombrío recordatorio de la arrogancia del hombre cuando piensa utilizar el fuego solar de los dioses. Ucrania y Europa del Este podrían haber sido sembradas de parques eólicos hace 70 años, generando energía verde y limpia e inagotable, que no daña al hombre ni contamina a la naturaleza. Alemania, bajo la dirección del nacionalsocialismo, podría haber salvado y cambiado el mundo y haberlo hecho un lugar mejor para las generaciones futuras. Como sabemos, por desgracia, Alemania fue vencida y el nacionalsocialismo sigue vilipendiado hasta hoy. Y seguimos derramando sangre sobre los recursos que pronto desaparecerán para siempre. Seguimos viviendo en un ambiente contaminado por nuestra insaciable hambre de energía. Seguimos también mirando al cielo con temor cuando una central nuclear falla y las precipitaciones radiactivas contaminan el aire. El nacionalsocialismo fue, y sigue siendo, la ideología más tradicional y al mismo tiempo más moderna jamás concebida por el hombre. Es una ideología que tenía hace 80 años, la solución final a la cuestión existencial del hombre, al igual que la tiene ahora. Porque la pregunta sigue siendo la misma, y también sigue siendo la misma la respuesta. Todavía no es demasiado tarde para reconocer quiénes eran los que estaban llegando a soluciones lógicas, inteligentes, naturales e independientes. No fue un grupo de reflexión de la ONU, ni ONGs financiadas por Soros o Rockefeller. Eran alemanes de las primeras décadas del siglo pasado, como Walter Schiaver, que creían en el poder positivo del nacionalsocialismo. No podemos estar equivocados si hacemos lo mismo.